Obra jugó mejor que nosotros a lo largo de muchos más minutos que los que nosotros pudimos jugar mejor que ellos en el segundo cuarto. El primer cuarto, tercero y último, se jugó como quiso obra y por eso nos ganaron. Marcó una tendencia, ¿no? Porque alto goleo, poca defensa en San Lorenzo. Sí, sí, sí. sí. Ellos jugaron mejor que nosotros. Como conjunto... Eh... En este momento, 2015, son mejores que nosotros. Nos ganaron los tres partidos que jugamos. No no hay nada para decir. Ellos van a jugar el Super 4. La competición es sabia. El mejor equipo del sur de Comodoro y va primero y el que le sigue sobra va segundo. La competición en el sur, estoy hablando. En el norte no jugamos todavía. Ya veremos cuándo juega. Así que bueno, nada, hay que laburar para tratar de mejorar. Seguro, y, y seguir trabajando para, para poder meter en el sistema y en el juego a los que recién llegan, ¿no? Así la como, como a Powell. Sí, sí, sí. Porque también se nota como que están todavía ahí. Sí, tienen que pensar para jugar, sí, sí, necesitamos este entrenar. Pero, en definitiva, yo analizo con la realidad, no analizo con lo que podría ser, ¿no? Entonces, la realidad es que en este momento, diciembre del 2015... Eh, Obra juega mejor que San Lorenzo. ¿Y qué pasó con aquel arranque? ¿De ¿El arranque de hoy? No, el arranque de la temporada de San Lorenzo. Ah. Okay. Aquel arranque de Moledo. Bueno, también hay la... que mirar. Eh, eh, siempre hay mucha ansiedad por apurarse a opinar. Siempre. Claro. Y entonces no mirás contra qué equipo jugaron los dos partidos. No, no mirás si jugó contra Comodoro, Obra y Peñarol o no. Y entonces cuando te apurás, te puedes equivocar. Eh, como, como fue en este caso. Bueno, y, y ¿cómo, cómo ve lo que sigue, ¿no? ¿Cómo ve lo que sigue para este fin de año y encarando ya el 2016? Sí, no, no pienso en el 2016, tenemos un viaje ahora de tres partidos seguidos, de visita, obviamente pienso en Peñalón únicamente. Eh, vamos a tratar de aprovechar el, el, el entrenamiento que nos queda para saber un poco más lo que tenemos que hacer antes que empiece el próximo partido, jugar bien contra Peñalón en Mar del Plata, que. Obviamente que es exigente. Gracias, Julito. A vos.